Su noticiero 37 grados de cuenta, r señor alcalde del municipio de Cundia i Tolima. Señor alcalde,、eh, renunció el presidente del consejo municipal en días pasados. ¿Qué opinión le merece esta situación al respecto? No, el señor presidente de la corporación pasó a renuncia argumentando de que no tenía apoyo de la administración municipal, ni de la mesa directiva, ni tenía apoyo tampoco de algunos concejales de la corporación. ¿sí? Eso suscitó. Unos problemas con la renuncia porque ya la aceptaron, el, la mesa directiva se la aceptó, él siguió ejerciendo como presidente del consejo. g e n e r ó unas acciones que, no sé, entraron en a los organismos de control a, a dirimir si, si estuvieron dentro de la ley o no estuvieron en el marco legal. ¿sí? Pero lo que suscitó más importante es que dentro de la corporación, dos concejales se pararon en plena plenaria y lo señalaron porque se sintieron agredidos por él cuando él decía que no los a p o y a b a que no la apoyaban a presionar a la administración. Específicamente el concejal Israel López Olivero se paró. Le dijo: Mire, presidente, lo único que yo no lo apoyo a usted es en lo que usted q u i e r e hacer con el alcalde. Usted quiere que el alcalde, nosotros por debajo de cuerda, le pidamos 300 o 400 mil pesos cada vez que le pasemos un proyecto de acuerdo. Porque cuando usted fue concejal, también hacía lo mismo, que le daban esos e 300 o 400 mil pesos. Yo creo que el alcalde está haciendo un buen trabajo, como a entrar en otro a extorsionarlo. Y usted dice que el alcalde es un chichipato porque no nos da plata y porque no nos invita n a, a los avalos del consejo. Y la función del alcalde no es esa, es hacer obras como a l apostre lo está haciendo. Y se paró enseguida otro concejal que, de nombre Ernesto. Y dijo: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el concejal de Raé. Usted a mí también me ha dicho que, que hay que pedirle plata al alcalde. Y como el alcalde no, no nos prestamos para extorsionarlo, a lo que usted quiere extorsionarlo, entonces. Eh, por eso es q usted e u dice que renuncia. Entonces、pues、hay unos problemas internos graves dentro de ese Consejo que tiene que entrar la p r o c u r a d u r í a a dirimir. Legalmente, ¿qué pasó? La d i Nación Departamental, en un control que hace de, de la parte de seguimiento de las finanzas de los municipios, nos citó a él este año, al presidente del Consejo de Saliente, citó al secretario de Hacienda y a mí y vinimos con él de juntas. Y nos dijeron que el municipio de Kunday había violado la ley 617 en el año 2014 y en el año 2015 porque se había extralimitado en los giros que le había hecho la administración al consejo, ¿sí? Por fuera de la ley. Entonces, esta vez、eh, que estábamos en lo mismo, que teníamos que hacer los ajustes. Afortunadamente, cuando vinimos aquí a hablar con planeación departamental, que ese día también hablamos con el controlador departamental, ya el municipio de Cundaba había hecho los ajustes. Entonces, esa es otra cosa que le molestó al presidente, que él quería que, que por encima de la ley, que yo violara la ley y no r e d u c e r a el presupuesto y que le pasara la plata que él quería que le pasara y yo no puedo violar la ley. ¿sí? Entonces, yo frente a esas cosas, como que me alejo un poco y espero que la, cor, la corporación. Se calmen las aguas y, y, y, y vuelva a rodar como debe rodar, porque nosotros administrativamente estamos haciendo un ejercicio muy b u e n a Y actualmente la corporación sin presidente, ¿cómo hace para aprobar los, los proyectos que ustedes presentan? Ese es el dilema. La corporación en este momento tiene dos presidentes: uno que, que supuestamente se eligió el 25, en la sesión renunció el mismo presidente, nombró una doc, dice a dos, nombró otro, y otro que se supone que es el de ley, se supone, ¿no? porque yo no puedo entrar a firmar. Que es el primer vicepresidente que tiene que citar para que de una manera legal se nombre el nuevo presidente de la corporación. O sea que yo enfrento ahorita un consejo con dos presidentes. ¿Qué recomendación, como primera autoridad del municipio, le daría al concejal y a la comunidad en general? Que no olviden, los, mis amigos concejales, para qué fuimos elegidos. ¿sí? Nosotros fuimos elegidos para poder hacer un ejercicio facultado en la ley, s í que vaya siempre. En pro de los beneficios de la comunidad. ¿eh? Y que les pido que, re, que se pongan de acuerdo los 11 y que resuelvan ese, ese tema para bien de la corporación y para bien de todo el municipio. Porque cuando yo tengo ahorita en noviembre que pasarles el presupuesto del año 2017 para su aprobación, espero que ya haya un solo presidente y que la corporación esté navegando、eh, legalmente hacia un solo rumbo. Alcalde, hablemosle a la comunidad de su gestión de lo que ha hecho durante este transcurso de tiempo como mandatario de Cunday de las obras más significativas. Bueno, ¿qué hemos hecho? Mire, nosotros hicimos algo que nunca se había hecho en el municipio de Cunday, era que arreglar las vías terciarias. Es un compromiso. Yo tengo un compromiso de mejorar la productividad en el campo, arreglar las vías terciarias y generar espacios de comercialización en la cabecera municipal, porque Cunday es un municipio de más de 500 kilómetros cuadrados, que hace frontera con Icononso, que hace frontera con Villarrica. Y los agricultores que son pues hartos, que producen café en el municipio, lo venden en Villarrica. Fruta la venden en con o n s o la sacan para melgar aquí en el sector de Varsovia, o entre esa s esquina s lo llevan directamente hacia Purificación o hacia Bogotá. Yo necesito que toda esa comida, o sea, que se dé un intercambio comercial y cultural dentro de la cabecera municipal, que los campesinos vengan a vender sus productos a nuestra cabecera y no a otros municipios y que compren los insumos ahí y comencemos a dinamizar la economía. Por eso nosotros hicimos un plan de hacerle mantenimiento a 109 kilómetros de vías terciarias y, una, y ya prácticamente terminamos una que la vía de 40 kilómetros que une a k u n d a y con tres esquinas. ¿sí? Era un recorrido que normalmente, históricamente, desde hace más de 50 años eran tres y media, cuatro horas. Hoy los buses se decían hora y media porque yo cogí la vía, la rompí, la cilindré, la balacé, volví, la cilindré y ya suben automóviles cuando nunca subían automóviles a ese sector. ¿sí? Entonces. Y vamos a arreglarle el resto de vidas del municipio. Estamos apuntándole a la cultura, estamos apuntándole a grabar un cortometraje en cada una de las escuelitas de nuestro municipio para ofrecerle a los niños un escenario diferente al camino de las drogas, al camino del ocio. ¿sí? Entonces, vamos a hacer el gran festival de cine de campo el 25 de noviembre con la presentación de las 33 video, cortometrajes de video con historias diferentes en cada escuela en el municipio. Le estamos apuntando a la educación, le estamos apuntando a la tercera edad. Estamos haciendo cosas、eh, diferentes. Ya tenemos una presencia masiva del, del hospital en los centros poblados. En tres esquinas nos hemos comprometido a tener médicos. Ya tenemos médicos a partir del primero de abril. Como ganancias por e la r r e g l o de l a carretera, el primero de septiembre sale una ruta de bus tres esquinas, Cunday directo, Bogotá, que no existía, y eso conecta a la región con la capital, que es importantísimo. Han habido avances en estos siete meses y creo que hemos logrado cosas muy importantes. Buen o alcalde, muchas gracias y felicidades. mucho gusto.